Aquí tenemos dos leyes, una de la 25929 del 2004, que es、eh, sobre protección de los derechos de la embarazada, y una de 2007 sobre todas formas de violencia respecto a la mujer, que, que específicamente menciona también la violencia obstétrica. Y、eh, estas leyes nacionales que te digo yo, que se dictaron en 2004 y 2007, no forman parte. Que recibe la embarazada durante los cursos preparatorios o las entrevistas previas al embarazo o los controles del embarazo o las entrevistas previas al nacimiento. No sabe, la, la gente no se lleva una hoja donde claramente dice estos son sus derechos.